En 1945 se produjo la solución final. Los presos en los campos de concentración en Alemania fueron gaseados y murieron millones de personas. Eso pasó en Alemania. En Alemania, donde existían campos de concentración, los nazis los construyeron. Pero existían campos de concentración en España. Y la respuesta esa es sí, y no existía uno, ni diez, ni cien. Carlos Hernández, ¿cuándo se existían en España? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues existieron cerca de 300. Yo he conseguido documentar 296, identificando además el lugar, las localidades, y en muchos de los casos, no en todos, los edificios o los terrenos en los que estuvieron ubicados estos campos. Acabasen de publicar el libro Los Campos de Concentración en de Franco, en ediciones B, en donde se cuenta toda esa investigación que se ha efectuado durante los últimos años, casi 300 campos de concentración y casi un millón de presos, ¿no? Así es, entre 700.000 y millón es la estimación que yo hago de prisioneros que pasaron por estos campos. Y además hay una cosa muy importante, ninguno de estos hombres y algunas mujeres que también pasaron por los campos había sido acusado de nada ni condenado por nada. Su único, entre comillas, delito era ser prisioneros de guerra que habían sido capturados en el frente, aunque también hubo un porcentaje muy importante que no eran combatientes, eran civiles que habían sido capturados, detenidos, y que no con, eran considerados tan peligrosos como para haber sido asesinados o para haber sido enviados a cárceles o a consejos de guerra. De tal manera que eso es el perfil de los prisioneros de los campos. ¿Y se parecían a los campos de concentración eh, nazis a los que hemos visto en las películas? ¿Había parecidos? ¿Había diferencias? Había similitudes. Es verdad que yo en el libro insisto mucho en no hacer comparaciones todo el rato. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que comparemos con Auschwitz parece menor las víctimas parecen menos víctimas al lado de aquel horror tan terrorífico ¿no? de tal manera que, aunque no hagamos esa comparación directa, es cierto que los propios testimonios de los prisioneros, yo fíjate que mi anterior trabajo está centrado en los españoles que estuvieron en los campos de concentración nazis y me recordaban enormemente el traslado en vagones de ganado donde sufrieron muchísimo penuria estaban días allí encerrados la deshumanización que sufrían como les no, te, no, no les trataban como a personas, sino prácticamente como animales, ¿no? ahí sí hay desde luego mucho similitudes con los campos nazis. Vamos eh, a estar con un superviviente de esos campos en de concentración... ...una persona que nos va a escuchar desde Barcelona... Eh... Ayudaba a prestar su testimonio porque siguen todavía existiendo esos eh, testigos del olvido, de algo verdaderamente terrible, ¿no? Sí, pero fíjate, que si cada vez quedan menos, ¿no? Ahí lo hizo muy bien el franquismo y, bueno, no lo hizo bien la democracia, ha ido dejando pasar los años sin que miráramos hacia el pasado, sin que conociéramos estos temas y se nos han ido muriendo. Y nos, mm. nos quedan poquísimos. Josep, con quien vamos a hablar ahora... Bueno, pues es uno de los de los supervivientes con mayúsculas. Es un privilegio escucharle. Ya veréis, porque su historia es absolutamente terrible... Y sus relatos, sus vivencias en los campos son son terroríficas. Ojalá hubiéramos hecho este tipo de programas... Este tipo de investigaciones hace 20, 30 años... Porque hubiéramos podido hablar con cientos y cientos de Josep... Sí. Que nos contarían cosas parecidas. Vamos a saludarlo. Ya nos está escuchando. Él es en Josepe Sala y Gorrea... Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, voy Hola, tirando, buenas. ¿qué dicen? Hola, Josep, encantado. Eh, mire, el día 12 de septiembre, si vivo tres meses más, cumpliré 100 años. O sea, entraré en el club de los centenarios de España. Y estará estupendo, seguro. Mm, puede que sí no lo sé. <risa> seguro, seguro. No sabe nadie bueno sí sí si, si, si lo sabemos eh nos sé, lo han dicho eh está esto y eso que eh tu vida giuseppe tiene eh, cosas eh, buenas evidentemente, pero también pasaste por estos campos eh, de concentración terribles sí. terribles eh, el recuerdo no. supongo que ha estado siempre ahí no bueno los campos de concentración no yo todos los que pasamos aquello fueron un infame fue, era muy malo te es la te cuentas ni ni no tienes ni ni un número no eres nadie deambulando de un campo otro cuatro meses no digo los cuatro meses yo pero mal mal ahora Es, es una tragedia cuando, todas las guerras es una tragedia y que yo cuando veo las películas las listas de Chile eso, eso pero, pienso conmigo que yo también subo en un balón de carga viendo desde bueno, cuando me cogieron prisionero y el, el periplo fue a un, un viacrucis porque me cogieron en balaguer. Pero de, de Babagué ya fui a parar a Os de Balaguea, a cubierto. De Os de Balaguea a Casuelo de Farfaña. Allí ya nos tomaron nota de los prisioneros de dónde veníamos y de dónde procedíamos. Yo tengo las dichas aquí en casa, eh. Ya de allá nos mandaron a Marcellas, en un campo de fútbol, allí a al descubierto, al raso. De, de allí estuvimos yo creo que unos seis o siete días. Nos llevaron al Ferraz, allí había tren, nos metieron un vagón de carga, 40 en cada vagón, y nos encerraron. Allí nos encerraron. Son, y Miranda de Ebro paró. Nosotros, no. Primero paró en una estación antes de Zaragoza. Exacto. Tú estuviste, perdona, Josep, en varios eh, sitios, en varios eh, campos de concentración. Empezó no, este periplo no, en Zaragoza, no, pero estuviste también en Santa no, Ana, en San Marcos, en muchísimos Santana sitios y, y en Miranda San Marcos, de Ebro. San Marcos y Santana, Santana y San Marcos fueron definitivo ya, donde pasamos cuatro meses. ¿Eh? O sea que luego el tren, cuando llegamos a Miranda, queríamos que nos dejaban en Miranda, pero estaba lleno que no era. El tren siguió duró dos días de viaje, encerrados, ¿eh? Y cuando llegamos ¿No a... nos dejaban bajar, Josep, del tren? No, decir, no, no, ¿Y, no, ¿y no, cómo no. hacíais, por ejemplo, vuestras necesidades? No quería saberlo. Había sí. que lo hacían el gorro lo tiraba por un 90 días de un desastre, aquel aquel putrefacto tremendo, bueno, todos eso me ha pasado mucha gente, como yo. José, pasé, en San Marcos, eh, en San Marcos, en León, creo que fue donde lo pasaste peor. ¿Cuánta uh, gente uh, estabais en en ese campo de concentración y bueno, cómo eh, vivíais día a día? Bueno, mira, En el primer campo a mí, cuando llegamos a León, era de noche, casi de noche, y nos llevaron a un local que era un matadero, había sido un matadero. Era en forma rectangular, hacía una U y había un patio en el exterior. Allí yo creo que éramos unos cien y pico, no era, es que no cabía más ya, de pie no cabía más. Y, y tumbados, imagínate, unos encima y otros. Y allí subimos como una semana. Allí no nos controlaba nadie, nada más a la mañana regaban el patio y te hacían salir al patio y a cantar al caro sol. Y anda, caro sol una vez, otra vez, y, y otra vez. Y cuando ya creías que había estabilidad ahora él Mendi. el orilla Mendy. claro. Era, era una humillación constante. La comida, mal, muy mal allí che es que era padre y allí a de de yo que estuve allí algún día vino un civil que lo llamábamos el 330 porque ya no, de pie, casi no pero en, y en medio local todos y nos, nos, no nos para si bueno y allí, allí fue tremendo. Ya de allí, un día un buen día de mañana, ven soldados, la custodiarnos y salimos de la calle Santana, que es solo la calle Santana, y pasando por la catedral de lado y luego de frente, fuimos a San Marcos. Hoy San Marcos es un, un estado de cinco estrellas, eh. De sí, turismo, eh, y fíjate que, que paradójico ¿no? es uno de los lugares más elujosos en del país y sin embargo ahí, ahí existió eh, un campo yo, de concentración yo, dolorosísimo y con yo, cosas yo, terribles yo, yo estuve cuatro meses sin pagar nada <risa> <risa> sí, pero mal, muy mal bueno, <risa> en, el, sí, en el campo de concentración de San Marcos eran 15 salas y en la última era la 15 que era la iglesia Habían sacado los bancos y todos los ornamentos, y allí estábamos. Bueno, en el San Marcos, pues la vida era, te, te ves tan pobre. No, yo no conocía a nadie, ¿eh? porque había presos que hacía cuatro años que estaban allí. ¿eh? No, no, no todos eran prisioneros, no. habían que con cumplir condena allí, ¿eh? ¿Pisioneros? Sí. Pero era una condena ideológica, porque no habían hecho nada muchos de ellos. No, pero eran de política o algo, y los había metido ayer y se pasaban 10 años, 36 y algo, y ya estaban allí, ¿eh? Bueno, eran los mayores que habían. Nosotros éramos jóvenes, los 19 años. Bueno, nos llevan a San Marcos y allí, pues, ves lo poco que eres en la vida, que eres nada nos anularon la personalidad, anulada completamente. Yo miraba a la gente bueno, con una condición que como estaban muy arrebatos, no sabías con quién hablabas. Allí aprendí una cosa muy importante, ver, oír y callar. Jolines. Sí, porque si hablabas según qué hablabas, no sabías de qué bando era. Claro. Claro. y te venía, te venía una, una parrilla de miedo. Bueno asunto de comida y de, y de estar. Uy, uy, oye, ¿Por? perdona, eh, Giuseppe, eh, vamos, porque es que es la primera vez hay que ofreces tu testimonio, como dices, dentro de muy poquito, 100 años. Y Carlos, verdaderamente, el testimonio de Giuseppe Sala es importantísimo, porque es una de las personas, es un testigo vivo que tenemos de la historia, y es una historia que hemos olvidado. Aquí existieron sí, campos no. de concentración. Y fijaros cómo, me, cómo lo ha contado me, él todo, me, el, me... El, todo el relato, ¿no? desde el principio, desde sí, el que está sí, en el sí. tren, cómo sufre esas penurias, el tener que hacer las necesidades de aquella manera, cómo llegan a ese primer campo de concentración, que es el de Santana, que era un campo, es verdad, mucho más pequeñito, como él ha explicado muy bien, sí, que sí. de hecho dependía un poquito de San Marcos orgánicamente, y aún así allí ya empezaban ese proceso, que a mí me ha llamado mucho la atención, lo bien que lo ha contado, ese proceso de deshumanización. Intentaban deshumanizarles. Sí, sí. Aquello era, era una humillación constante. Había tres cabos de vara que eran tres prisioneros sí. como nosotros pero que tenían que algún alguna cosa nos favorecieron de, de favoreci en algo y ellos pegaban con un bagajo un bagajo es un tinta bau el catalán sí. que pica mucho eh claro cuando hay una comunidad presa tantos días, hay cifucas, a veces se peleaban y aquello se acababa pronto porque venía a cabo de varas y empezaban a palos y a ese acabó todo ¿Tú qué edad tenías en ese momento, Joseph? 19 años, los cumplí en el septiembre de aquel año ¿Y sufriste muchos malos tratos allí? ¿Eh? ¿Sufriste malos tratos? ¿Te torturaron? ¿Te pegaron mucho? No. No, muy, muy, yo a mí, ya, yo no tuve yo nunca he sido eh, co complicado en la vida procuraba pasar desapercibido. Oír y callar, lo has dicho muy bien sí, es, ¿no? sí, Ver, ir y es lo mejor. Pero estábamos la gente estaba crispada. Y a veces por tonterías se peleaban o algo y venían y allí a palos se acababa todo. Bueno. El hambre, cuéntanos porque, eh, si no me equivoco Joseph, lo que viste es morir a compañeros allí que morían por hambre, por, no, por enfermedades no, o no, de qué morían esos, esos no. compañeros. Ahora, ahora contaré. Sí. La iglesia tenía unos claustros que son muy bonitos, aún están. Yo he estado hace poco, ¿eh? Y, y en los claustros había gente que son los que pelaban patatas. Porque allí nada más tiran patatas todos los tres meses que estuve diré que había algo de carne puede que sí ahora, comida a mí, a las, sobre las doce nos daban dos panecillos para dar los panecillos nos ponían a la iglesia todos en un lado y luego pasaban por el altar mayor y tiraban los dos panecillos y allí a las una y media, a las dos estaban un, un cacharón de patatas Pues no estaban tan mal como parecía, ¿no? pero digo eso porque luego lo pasé peor, ¿eh? Y te daban un plato único. Y por la noche daban una lata de, de un pescado jurel, pero de lo más ínfimo, que aquello era infumable, no se podía comer. Entonces, claro, como no teníamos españa no lo habíamos comido... ...pues, si comía la que no disentería... ...casi seguro... ...ahora, y algunos días daban... ...una pastilla de chocolate de veinte... ...veinte de tabletas... ...que contaban... ...y al dejar a veinte daban la tableta... ...y luego la repartía... ...siempre había el destino de turno. A, ...a mí me pasó una sola vez... Eh, ...nos tres meses... ...pero siempre había un destino... ...que se, se largaba... ...como había tanta gente... ...se largaba con la pastilla... Que se comía 20 y los demás ninguna. ¿Eh? Eso, eh, la, la picardía está en la ¿sí? no hay duda. Y veías incluso como sacaban a veces eh, eh, a personas eh, dentro de los sacos eh, porque evidentemente eh, el hambre, las enfermedades, hay eh, muchas bueno, cosas hacían que, que no pero, poco fallecieran ¿no? No, no, ya paros, mira. Un día un día se, había un cura, eh, que se llamaba Padre Cantero. Claro, como había quince salas, lo vi tres veces. Y el primer día que vino, como era de la iglesia, se subió un quedó, quedó como un ratito calado, y todo mirado en suspense. A ver qué dirá. Y cogiendo el brazo y abarcando de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, y dije, sois prisioneros de guerra. Y como tales no tenéis lecho ni a nadie que respiráis. Todo el mundo ya estaba callado, pero quedó pasmado. Un cura... Un cura diciendo ya, eso, ¿eh? Joder, que, es ese, que eso que tiene que, que, que, que, que perdonar, ¿no? Pero luego lucificó el, el, el sermón, ¿eh? Y igual lo digo. Luego hablo de otras cosas, y ya luego ya, ya bastante dice, mira yo sé que aquí hay gente inocente y gente maleante gente que tiene las manos manchadas los que sean buenos no padecéis que es como un purgatorio y saldréis digo, pero hay que tengo las manos manchadas sí. ya está bien ¿no? digo, bueno se acabó el sermón, la gente ya estaba cocorada y quedó ahí atónita Bueno, eso fue un día. Otro día lo vi, que entraba desde los trastos, porque desde el otro lado de los trastos había una puerta, ¡ay, ay!, no había, ¡ay!, una puerta que era un jardín, y había las reclinas, unas duchas, y luego había agua para beber, porque había salas que no tenían ni lavados pero eso yo yo lo no ignoraba pero porque creía porque todo este, pero no ignoraba pero es es verdad porque cuando moría alguien yo me ya en una entrevista lo dije y me creo que me entendieron mal digo lo llevaban en un saco pero no en un saco dentro no entre cuatro llevaban un saco y el muerto el difunto iba encima con los pies colgando por delante. Y o sea, no era como, llevaban... como una camilla, digamos, entonces, sí, yo como sé, ¿no? los pies, pero... y lo no llevaban a un patio. Yo creo que en un patio los cargarían en camiones porque no morían en la iglesia, venían de otras salas. Venían de otros años ¿Y de qué morían, Joseph Porque nuestros los, oyentes seguro que no lo saben. ¿De qué morían bueno, esos compañeros? Yo que mo algunos murieron de pena. Porque en el campo, de todos los que, que, que había, no conocía a nadie yo. Y casualmente, el capitán que cogieron junto a mí, de prisioneros, en en, en en la, la trinchera, que pasaron al, al, las Y un soldado solo apuntaba a Capirán para matarlo. Y vino un brigado y ya otro a porque hubo una batalla que murieron muchos. Y ya otro a bastante a tantos de hoy. Y el chico desistió. Yo digo, si mata él, me mata luego a mí. Aunque yo no llevaba fusil yo era sanitario yo llevaba un macuto con primero el auxilio. bueno, pues el capitán ese casualmente fue a parar a la iglesia y lo vi sentado, estaba y estaba desanimado tremendo, era mayor que yo, bastante mayor y yo digo, oh, ¿qué tal? ¿cómo está? Pues claro, yo no, ni hablar porque si yo debato, lo matan ¿eh? yo no debato por nada. el hecho de ser oficial, claro Era el, el, el pensaba, el era el capitán lo cogieron que había hacía dos días que había venido de Barcelona ¿eh? lo dejaron con la camisa y los zapatos por eso pensaba que era el soldado si no, ya los quizá lo bueno, lo encontré en la, en la iglesia, estaba muy desanimado, y luego claro, yo cada día pues hablaba con él no, no te desanimes con una manta así, no de piojos como todos Y, y me contó que tenía un bar en Barcelona, que era casado, tenía un hijo, y, y esos, esos tenían una ansiedad. Una... Es que yo le digo, no, no te desanime porque es lo peor que le puede pasar. Fíjate, Según. es increíble porque ese testimonio es exactamente igual que el que daban los supervivientes de los campos de concentración nazis sí, sí. como precisamente la moral aquellos prisioneros sí, le, que perdían la moral le, le, le, y son los que, que los que los fallecían, los que fallecían sí, de los enfermos y los yo mataron. te quería preguntar Joseph, en esos tres meses ¿Cuántos kilos llegaste a adelgazar? Y si en algún momento a yo, ti yo, o a otros compañeros vistes que os hacían yo, yo. realizar trabajos que vosotros no queríais no, hacer. No, no, no, ningún trabajo, ningún trabajo. Barcelona aún era republicana. Conforme avanzaban, no nos daban partes de nada. Pero por la noche daban una visita de algunos que a veces los, los llamaban y no los veían más ¿eh? Eh, eso me contaban a mí porque yo no los conocía tampoco algunas veces decían a formar, todo formar el, el brazo derecho te enseñan enseñar el brazo derecho porque había una denuncia y llevaban un tatuaje y se lo cogían ya no lo veían más ya seguro eh, eh el día que los víos padre Cantero por segunda vez, pasaba él de los, de los claustros al patio, y pasó por dentro, claro, le hicieron todos, aunque éramos muchos, le hicieron un camino, y a uno le estaban dando leña, y dice, ¿por qué le pegáis? Y dice, habla contra Dios, no dijo nada y se marchó, le dieron una pareja al chaval que los, se, se fue para la enfermería, Bueno, y la tercera vez que lo vi, lo vi ya era ya tenía libertario. Porque cuando cogieron Barcelona, fijaron nos enteramos, decía hoy ha caído Rey, soy Tarragona, hoy ha caído Villa Novel, nosotros iban avanzando. Y cuando cayó Barcelona yo no tenía nada, nada, nada, decía, nada. No tenía ni un lápiz, ni una, una... me vendí un pan a los que tenían dinero y con ello compré una... Las tengo aquí en casa, ¿eh? Compré una tarjeta postal y escribí a casa diciendo, estoy vivo. ¿Qué hacéis vosotros? Porque no sabíamos nada. Hacía desde el 26 de diciembre que escribió la última carta yo. Bueno, mis padres, enseguida que supieron que estaba allí ya buscaron la manera de sacarme y me mandaron 50 pesetas en un giro postal a lo mejor no sabes lo que es un giro postal sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿Sí? somos mayores, sí, sí. lo sabemos, ¿Sí? <risa> pues en los sobres 50 pesetas, aquellas 50 pesetas, los soldados eran buenos, Ahí había mil soldados de, de guardia, los soldados eran buena gente, ¿eh? Yo les daba dinero y me traía el chocolate. Con los 50 besitas los fui alargando y comía el chocolate, chocolate. Porque el, el chocolate era energético. Usted me, pregu me, pre me ha preguntado cuánto pesaba. No, no creo que llegara a los 50 kilos. ¿eh? Claro. Pero, eh, ¿Y, me, y, de... ¿Y cuánto medías? No, yo 1,60. 1,60 y algo. Pero es que siempre he sido deudado. Más... ¿eh? <risa> <risa> más bien he sido delgado ahora estoy un poco mal, rechochó por la edad pero siempre he sido delgado bueno uh... Josep in estará como este, pero eh, tu testimonio no solamente es eh, lúcido sino que es eh, fantástico y pensar que nos estás contando eso eh, supongo que durante todo este tiempo ha habido muchas reflexiones porque toda esta parte de la historia se ha olvidado eh, tantos eh, testimonios, eh, pero Josep, la verdad... A menos no eh, se me ha olvidado nada, ¿eh? Nada, nada, nada, todo lo no, contrario No, no, no, mira, ahora te diré una cosa que... Pero lo cuentas con, con vamos, de una forma que seguramente... pasado ayer Pero segura los que nos están escuchando están fascinados ahora mismo contigo ¿eh? ahora le diré una cosa durante porque todo lo pasé muy mal por el hecho que como estuve aquí en mi quinta estaba en activo yo ya no fui a casa ya Te me llevaron a África ¿no? me llevaron a la caja de reclutas y me mandaron a, a, a, a la coruña El Regimiento 29 de Zamora muy, muy, muy, Allí me estuvo muy bien Muy, muy bien Un, un cuarto de, de, de maravilla Pero como estábamos en depósito Éramos casi 3.000 De mandarnos todos a África A África, sí Cuatro sí. años es que es muy importante bueno. que esto que está contando ahora Josep, que en aquella época se llamaba la mili de Franco, es decir, aquellos que salían de los campos sí, o las cárceles, sí, sí. luego los obligaban a hacer la mili, pero realmente la mili no la hacían en unidades del ejército la hacían en unos batallones disciplinarios de soldados bueno, trabajadores, que así se llamaban que estaban en unas condiciones como prisioneros absolutamente, y de hecho estos batallones estaban controlados por la propia inspección de campos de concentración usted lo ha dicho ahora, yo estaba en el regimiento de fortificación número 5 en Marruecos en Medilla, allí ido para fatal, pero habría sido campo de concentración. O sea que esto no se sí. acababa nunca. No, no, no. Era parte del sistema concentracionario franquista, estos regimientos, eh, estos batallones. No teníamos, no teníamos fusil, eh. No, claro, Pico palabra y azadón. Claro. Pico pala y, azadón. y a picar pa, a picar piedra. Pero es que aquello fue una inguminia. Sí, yo, tendríamos que estar más horas para juntárselo, pero, pero yo tengo papeles, ¿eh? no, sí. fue tremendo. Pero fue lo mismo, ¿verdad, pues, Mal? Eh, hambre, eh, trabajo esclavo encima, con lo cual, claro, hambre, con ese... Hambre, hambre, ni los burros comían mal. Nos daban agua con cuatro pies de haba, Ya los, ...los gusanos se habían comido todo, todo la, la, la legumbre de dentro... ...y eso yo pasé semanas con pan y agua... ...semanas... ...luego una vez más masamos y se fue arreglando un poquito... ...pero nunca fue bueno, ¿eh? Nunca... ...ahora, sobre todo en medida... ...yo tuve la suerte, porque en el regimiento que éramos casi 5.000, yo no sé dónde era, muchos. De los 5.000, si no se murió el padre o la madre, tú no venías con permiso. Que, pero en el año 40, en la Navidad, por casualidad, yo y dos amigos, que eran muy amigos, nos dieron permiso. Y venimos, y venimos a Barcelona. Mi casa hacía dos años que no me veían una alegría tremendo pero claro quince días de permiso pero para venir de la quinta puñeta que estábamos hasta el barco luego el barco a málaga nada de navidad los tres iban un desastre y cuando llegué a casa ya habían pasado tres días bueno estuve nueve días en casa muy bien y de vuelta yo ya tenía El destino en Ceuta, no en Medina, sino en Ceuta, porque el regimiento lo cambiaban, de Medina a Ceuta, y en Ceuta ya fue prohantar, allí estuvo muy bien, ahí, si un día nos vemos ya le contaré, pero bueno, sí, sí, ya fue Y cosa. la pesadilla acabó algún día, ¿no? Bueno, se acabó, o aquello sea, se acabó me dan la licencia, tengo una foto que pone licenciado, en el año 42, yo contento para Barcelona, y cuando llego aquí nos movilizó de nuevo, pues tuve un año y, una, un año y pico más, que había, había la guerra europea, que el año de la guerra europea duró hasta el año 45, y, y pues como estábamos pendientes, si entrábamos o no, estuve movilizado. Aquí en Barcelona ya lo pasé mejor, porque estaba en el cuartel de Lepanto, donde hay ahora la ciudad de la justicia, el tremendo era aquello, y que estaba rebajado de rancho, iba a comer a casa y a dormir a casa, Así a las ocho de la mañana porque cada día. O sea que la, la pesadilla duró. Bueno, se acabó la pesadilla lo que iba a decir de antes, Empezó mi, mi vida laboral, y la verdad, nunca me acordé de nada. Pero a partir de que me jubilé, que me jubilé con 65 años, y un día, y un día, hace 35 años que me jubilé, pues no pasa noche que yo no pienso en la guerra. Joder. Es que parece extraño. Mm -hmm. lo que sí, pasa Pasé muchas cosas, ¿eh? Normal, normal. No, no, de la, la verdad es que es un auténtico superviviente. Yo creo que los oyentes están ahora sí. mismo encantados. Y agradecidos, eh, como agradecidos estamos eh, nosotros eh, por tu testimonio. Ha sido fantástico, es eh, fantástico. Eh, nos gustaría muchísimo no, hablar contigo. Otro... Tengo otros pormenores. Pues, ¿Por qué? Tienes toda vida, ¿sabes? claro. Es que... sí, ahí, pues. en, en otro ¿sí? momento te llamamos y nos sigues contando, Josep. Lo que, lo que quieran. Muchísimas si, si gracias. mi les demostremos... De, de porque yo soy muy ordenado. Yo, yo, yo, yo si voy a tu casa te doy muchos achuchones y abrazos, ¿eh? ¿Es ¿Qué? Que te doy achuchones y abrazos. ¿Me vas a dejar? Es que, es, Abrazos, abrazos, digo. De cariño. Ah, muchas, sí, hombre, muchas gracias. Igualmente, digo. Igualmente un abrazo digo. muy grande, Josep. Josep bueno, Sala. cuando quieran me llaman que yo les cuento más cosas. Josep, muchas gracias, ¿eh? de verdad. Ha sido un placer escucharte. Vale, gracias. Qué personaje tan fantástico, sí. la verdad, Carlos y es, es increíble, me pasó incluso con los supervivientes también de los campos de concentración nazis, cómo tienden a, a contarlo todo quitándole dramatismo. O sea, te está contando que sacaban a los compañeros en unos sacos, en este caso encima de los sacos, y que morían de pena, de hambre, de enfermedad, pero no sé si es también una especie de parapeto emocional el, el que realizaban, yo recuerdo que cuando he entrevistado a, a estos supervivientes de los campos de concentración de Franco, al principio se quedan con lo bueno, y te empiezan a contar y entonces ya le dices, bueno, pero entonces eh, no estuvo tan mal aquello, y empiezas a indagar y cuando empiezas a rascar es cuando ya se van abriendo, esto lleva horas y horas ¿eh? para que te las vayan contando y te van contando esos detalles, ¿no?, tremendos pero es verdad que yo José en un momento nos ha dado un, un reflejo perfecto de, de muchas de las cosas que, que sufrieron y o incluso para conseguir la liberación escribían a sus casas intentando que sus familias pues encontraran lo que se llamaba en aquella época un aval es decir que alguien cercano hablara a, bien de ti claro efectivamente el cura del pueblo algún falangista que escribiera un papel diciendo mm. bueno pues que esa persona no estaba muy vinculada a la democracia republicana y que por lo tanto quedaba en libertad pero fue un proceso tremendo y lo vivió entero porque los el sistema concentracionario franquista eran los campos de concentración esos cerca de 300 de los que hemos hablado antes pero también eran todos esos batallones de trabajos forzados, claro. incluso aquellos en los que le metían a hacer supuestamente la mili... Estaba todo muy organizado. Todo muy organizado, ¿verdad? sí. Eh, para sea, explotarles laboralmente, sí, sí, aparte de y, amedrentarles. Y, y, exacto, y para anularlos como personas. Sí. Ese es el objetivo. Una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que cuentas, y que dice, bueno, esto ocurrió hace 60, 70 años en nuestro país, y nos hemos olvidado por completo, pero... Nos estamos sentando en muchos estadios eh, de sí. fútbol, de, de deporte, de baloncesto, que fueron campos de concentración de en su todos. momento. Vamos eh, a hoteles que fueron campos eh, de concentración en su momento. Parece que hubo una reconstrucción y se utilizaron esas, eh, esos eh, organismos físicos eh, para convertirlos en otra cosa. Se quiso anular así un poquito la historia. Absolutamente, fíjate, Plaza de Todos, pues bueno, la propia de las ventas en Madrid, pero Plasencia, Trujillo, eh, Vitoria, San Sebastián. Universidad sí, sí. como la de Deusto, ¿no? O aquí, en, también en Madrid, el instituto que sigue existiendo, el Instituto Miguel de Unamuno, que entonces mm. se llamaba Centro Escolar Miguel de Unamuno, que fue uno de los campos, además, que más duró. Y, además, no nos olvidemos, esto no acaba con la guerra, no acaba en el 39. Hay campos de concentración oficiales hasta 1947, que son cuando se cierran los últimos oficiales, e incluso después de eso se siguen abriendo otros recintos, que es verdad que ya les llaman de otra manera, porque, claro, Hitler ha perdido la guerra. Sí. Y Franco tiene que dar una imagen ante los aliados. Y quiere sobrevivir para maquillar lo que fue aquello. Pero por daros solo un ejemplo, habré, por ejemplo, en Fuerteventura, la llamada colonia agrícola penitenciaria, fijaros que eufemismo, ¿no?, de Tefía, que era un recinto en pleno desierto de Fuerteventura, rodeado de alambradas, con barracones de madera, donde cierra, encierra cientos de hombres, por un único delito, ser homosexuales. En aplicación de la ley de vagos y maleantes Les tiene sometidos a trabajos esclavos Vejaciones especiales encima por ser homosexuales Ese recinto no cierra hasta 1966 o sea, Estamos hablando nueve años de, antes de la muerte del dictador E incluso las unidades de redención de penas por el trabajo Que eran unidades de trabajos forzados Perduran lo que dura la vida de, del propio dictador Yo quiero entrar en, en el siempre. capítulo de las mujeres sí. Porque específicamente... Tú comentas que no hay campos de concentración dedicados Así a las mujeres, es. pero hubo muchas mujeres, muchas mujeres en cárceles, muchas mujeres también en campos de concentración y muchas mujeres que iban con sus bebés. ¿Qué es lo que pasaba con estas mujeres, Carlos? En la mentalidad machista de, de los sublevados, ¿no? del franquismo los campos de concentración no eran el lugar para ellas las enviaban a cárceles, a cárceles provisionales otro tipo de recintos, a veces utilizaban instituciones religiosas controladas por monjas, por, por religiosas que de alguna manera, bueno, pues las intentaban además de, de castigar también reeducar, ¿no? reconvertir para la religión católica de tal manera que el gran lugar de la represión de la mujer republicana fueron las cárceles donde se producían las torturas, el robo de bebés, muy importante, se robaron decenas de miles de bebés para, para ser educados en, en familias Y, alejarlas del entorno republicano. y en el caso de los campos de concentración Su paso fue en general puntual Yo tengo documentado la presencia de mujeres En el campo en el que estuvo Josep En el campo de concentración de San Marcos en León También en Cabra en Córdoba Los almendros en Alicante Y luego hubo un campo especialmente importante En Asturias, en el municipio de Castropol En la playa de Arnao Hubo un campo que funcionó durante la guerra Digamos con normalidad, durísimo Bueno, las cosas que nos ha contado Josep Pero después de la guerra se reconvirtió en un campo destinado a represaliar a familiares de los huidos, de los que estaban en el monte, de los guerrilleros, lo que se llamaba el maquis, ¿no? Y son espeluznantes verlos listados que son nombres y nombres de mujeres y el motivo por el que están encerradas es exclusivamente ser familiar se dice así textualmente, familiar de los huidos, es decir, el hecho de ser esposas, madres, hijos de un guerrillero o de alguien que se había escapado a Francia, las condenó a ser encerradas en ese campo de concentración de Arnau en Asturias. ¿Te imaginabas cuando comenzaste esta investigación en que esto había ocurrido en nuestro país, que existían estos campos de concentración, 300 pero todo un organismo, todo hace tan poquito tiempo No, no, no, no a este nivel, desde luego había oído y sabía y había leído sobre campos de concentración franquistas pero había mucha confusión sobre todo con otro tipo de recintos, con otro tipo de unidades de trabajos forzados eh, ese es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy, que era tal la magnitud de la represión franquista y se ha estudiado no tampoco, pero no se ha hecho una política desde el Estado para estudiar, poner esto en los libros de texto de nuestros hijos, yo lo cuento en, en, en mi libro al principio ¿no? es que nos robaron la memoria a nosotros a nuestras generaciones, porque no nos lo enseñamos todo este tipo de cosas, que en definitiva hemos llegado sin conocer y mezclamos decimos que, que esto era un campo de concentración y realmente era una cárcel, o que esto era un batallón de trabajadores y es otra cosa y es importante diferenciarlo porque si no lo distinguimos precisamente damos pie a que los negacionistas del franquismo que los hay muchísimos sí. en este país, lo mezclen todo y te dicen, no, no, pero qué campo de concentración si redimían penas, mira el Valle de los Caídos ¡Joder! bueno, es que el Valle de los Caídos no era un campo de concentración y no, así luego habría que hablar específicamente del horror y de cómo eran voluntarios, entre comillas, los que sí, iban. Sí, claro, sí. voluntarios porque la alternativa era quedarte en la cárcel, muriéndote de hambre. Y, y reducían y algo la pena también. Efectivamente, reducían algo la pena, incluso cobraban un poquito de dinero que llegaba a sus familias, y eso aliviaba la penuria económica. Por eso yo me esforcé mucho en aislar lo que era el sistema concentracionario franquista. Campos de concentración, batallones de trabajadores, formados todos por personas como Josep, nadie había sido acusado de nada nadie había sido condenado de nada por nada, y aun así se tiraron años y años haciendo trabajos forzados, sufriendo todo tipo de penurias y en muchos de los casos se quedaron por el camino murieron, yo digo, bueno, mínimo Estudios anteriores hablaban de un mínimo de 10.000 asesinados o fallecidos por hambre y enfermedades en los campos. Yo creo que es una cifra muy reducida porque solo en 15 campos he documentado más de 6.000 muertos, ya sean asesinados o muertos por hambre y enfermedades. Los campos de concentración de Franco, en ediciones en B, su autor, Carlos Hernández de Miguel, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por hacer algo tan importante. Porque el futuro se escribe si se conoce bien el pasado. Sí. Y este es un pasado tan y tan reciente. Y tenemos que tenerlo muy presente que esto ocurrió y a partir de ahí podemos empezar a caminar y que ha sido el portador de todas estas personas como Josep que estaban ahí, escondidas sin visibilizarse, gracias a ti les hemos conocido gracias. ha sido un placer Bruno, Silvia y sobre todo gracias porque gracias a este tipo de programas llega muchísima más gente, al final en este país se venden los libros que se venden, sí, sí, sí. pero a través de los medios de comunicación se ha conocido y se ha escuchado por primera vez a Josep esta noche y yo creo que ha sido muy importante, gracias desde luego que sí, y gracias a ti y gracias a Josep, lo hemos tenido gracias a ti, gracias a Javier Sevillano que ha estado es. eh, eh, trabajando muchísimo en esta conversación contigo tú has estado trabajando toda la vida en este tema, en esta investigación y decimos hacemos muchísimo, muchísimo su testimonio y tu testimonio y tu investigación Carlos, un, un abrazo, un placer historia historia pura y dura la que vivió nuestro protagonista nuestro invitado ha sido fantástico Giuseppe Sala historia así fue la historia así fue el pasado hemos recuperado esa historia una historia reciente una historia olvidada pero historia al fin y al cabo y de una historia reciente pero historia desconocida una historia ...desconocida también en parte... ...o mal conocida...